Rutas del Rock. En busca de la amplia gama de sonidos de esta música que la hicimos nuestra y que sigue llegando para vivir en la película de nuestros días musicales, en convivencia fraterna con nosotros, ese nuevo y viejo rock and roll. Desde Chiapas, Desde Chiapas, Rutas del Rock, con Daniel Trejo Sirvent. was a little boy, no good at sport. He couldn't run, his legs were short. He walked the streets inside his head. d He and a spent in time e lot of b Hola, buenos días, bienvenidos a Rutas del Rock. El día de hoy les tenemos un especial que va a estar dedicado a grupos británicos. Vamos a estar escuchando algunas bandas británicas, precisamente de esa segunda mitad de la década de los años 70. Más o menos en ese tiempo empezaron a surgir algunos movimientos, algunos de revival. Y este, movimientos que eran muy frescos para su momento. Por ejemplo, si hablamos del Mod Revival, se dio también en ese momento con grupos como The Jam, por ejemplo, que fue un grupo muy importante, que fue parte también del movimiento New Wave. Tenían algo de punk, algo de power pop también. Entonces surgieron muchas bandas mods nuevas en ese, en ese momento también, de esos años. 76, 77, 78, 79, lógicamente, y también,、eh, por ejemplo, por otra parte, también estaba un movimiento pre-new pre wave que de alguna manera fue muy influyente en ese momento en、eh, las islas británicas, sobre todo, lógicamente, en Londres es donde se dio más este movimiento. Y estamos hablando del pub rock, el pub rock, pues era el rock de los pubs. Dónde tocaban grupos en esos bares este, londinenses que se convirtieron, lógicamente, p、pues、u en s e bares completamente míticos y, e importantes en ese, en ese entonces. Son estilos, definitivamente, bueno que, que son parte de ese momento, agrupaciones、eh, con, con gran calidad que, que surgieron y, sobre todo, hacían un rock. Pues lógico, muy, muy fresco. n o Habían bandas también en ese entonces que también venían con un sonido muy power pop, también que es otro estilo también relacionado con todo ese tipo de grupos. Muchas bandas dentro del sonido pop rock se convirtieron en bandas de power pop posteriormente, que también tenían que ver con todo el universo de la new wave de ese entonces. Habían bandas que tenían una influencia más beat, otros que tenían pues influencia. A veces más rock and roll, otros tenían cierta influencia más post-punk en algunos casos. Vamos a tener más, más que todo un, una programación de bandas de esos años. Tal vez pongamos algo de comienzos de los 80, pero vamos a estar más centrados d e 1980, algo así. Pero vamos a estar centrados en ese, en ese momento. Todavía creo que ese, ese tiempo fue muy importante en este tipo de bandas. Y、pondremos algo también de principios de los 80 que sea destacado. También vamos a ir comenzando con The f a b u l o u s Poddles. Este grupo, bueno, es uno de los mejores grupos en aquel momento.、Eh, tienen varios discos realmente de calidad. Hay un disco que se llama Mirror Stars, que es una muy buena compilación de los dos primeros discos de ellos. Así que, pues, vamos a, a comenzar con este tema que se llama B-Movies. Ellos, pues lógicamente fueron una de las mejores bandas p r e New wave de aquel momento y ya sonaban muy power pop. The f a b u l o u s Podols y el tema B-Movies. Para comenzar este programa, bienvenidos amigos. Continuamos aquí en Rutas del Rock y acabamos de escuchar a Faulos p o o d l e s con este tema que se llama B-Movies. Definitivamente una banda bastante interesante para escuchar. y En aquel momento, bueno, pues en Inglaterra habían bandas muy interesantes que, por una parte, también tenían influencia del pop rock. Algunas de las más famosas de ese sonido serían bandas, por ejemplo. Como Elvis Costello and the attractions y、eh, Graham Parker and the rumor, grupos muy importantes en los pubs en ese momento. Vamos a continuar ahora con c otra n o banda este, bastante importante en su momento también. Este grupo este, llamado Doctor Feelgood, pues tiene una discografía impresionante dentro del pub rock, puro rock and roll. Estos maestros, definitivamente. Con mucha frescura, ellos también tuvieron que ver para, para la influencia del punk rock y lógicamente del new, de la new wave, porque su música tenía una vitalidad este, directa, ¿no? era una, una vitalidad sin tantas、eh, pretensiones o, tanto, o tanta escenografía, por decirlo así, como de un grupo súper espectacular. Este, con... Muchos efectos y luces y todo ese rollo, ellos eran grupos que tocaban en un bar. De hecho, este es una banda sumamente legendaria con una de las discografías británicas más importantes de todo d de todo el t pop británico, definitivamente el, el pop rock británico. Y pues vamos a escucharlos a los Dr. o o c t Philwood. ¿Qué les parece? Un disco de 1975, esta magnífica agrupación de c a n b a y Island en Essex, Inglaterra. Este disco se llama Down by the Yeti. Y les vamos a poner un tema que es muy clásico, es uno de los más clásicos de la banda británica de pop rock. Vámonos con Dr. f e e l g o o d y este tema que se llama Rock Set. Continuamos aquí en Rutas del Rock. Estamos aquí transmitiendo en vivo completamente un especial donde vamos a estar centrados en esas bandas que se dieron de power pop, de pop rock y de mod revival. También fue un momento muy interesante en, en Londres, sobre todo, pero en las principales ciudades de Inglaterra surgieron magníficas bandas. Y bueno, también habían en ese entonces también ya bandas que. Que tocaban sin t e t i z a d o r e s o sea, un new wave más cold wave o techno pop, como se le llamaba en ese entonces, a ese tipo de sonidos. Y también, pues, este, habían bandas más oscuras, también ya que venían tocando pues sonidos más post-punk, así como Bauhaus, por ejemplo. Pero, pues, estamos centrados en este tipo de bandas que también son muy subterráneas, pero muy importantes para. Sobre todo para la nueva forma de hacer rock and roll, que en ese momento se revitalizó, se volvió de alguna manera, como decía este, el maestro Jorge Reyes, que recordamos al maestro de Chuck Moll y de, y de la música de fusión,、eh, de música rock con música prehispánica, el maestro mexicano Jorge Reyes, lo recordamos mucho y tenía un libro él que se llamaba、Le、Punk. La Revolución Perdida, donde decía precisamente que p、pues, u el s e punk、eh, había vuelto a las raíces del rock'n'roll, a d pero le había dado un, un, este, un lenguaje, un tratamiento más contemporáneo al rock'n'roll. a d Y realmente, p、pues, u eso e s es completamente cierto. El, el punk este, volvía al rock'n'roll a d esencial, pero le daba una, una forma de, de energía, de vitalidad muy interesante también. Y en su momento, bueno, pues estos estilos, estos grupos, por ejemplo, como el, como el grupo con el que vamos a continuar, que es Eddie and the Hot Rods, pues no era una banda completamente punk, pero, pero ya inspiró a muchas bandas punk posteriores. Una banda de pop rock muy buena, los maestros de Eddie and the Hot Rods. Y pues vamos a escuchar su primer disco, que para 1976 ya estaba en las tiendas de discos. Y era una banda que sonaba, pues. Muy prendida para su momento y pues hacía magnífico rock and roll. Vamos a ponerles este disco, el Teenage Depression, con el tema que da título al álbum. Ellos son Eddie and the Hot Rods. Continuamos en este especial de bandas británicas de esa segunda mitad de los años 70 en el siglo XX. Un momento muy interesante en la música. Vuelve el punk rock con bandas magníficas, tanto en Nueva York como en Londres.、Eh, estaban tocando bandas tan buenas en ese entonces como The Clash, como Sex Pistols, como Ramones. Por mencionar solamente tres bandas importantes, pero vieron muchísimos grupos. El punk. Definitivamente fue algo muy fresco para el rock en su momento. A mí, en lo personal, pues、eh, toda esa música me gusta de los 70 y también me gusta la música, precisamente,、eh, que en cierta forma、eh, también a los punks no les gustaba tanto, ¿no? Por ejemplo, la música progresiva o la música de a o r o música más comercial en el sentido del soft rock o ese tipo de grupos también que. Ya para ese entonces eran grandes g r artistas n d e s a consagrados, superestrellas del rock. Y pues el punk ya se ...se oponían un poco los chavos en ese entonces、eh, ...pues a todo ese glamour n o que existían con los grupos de rock que viajaban en aviones, que tenían sus grandes escenarios en estadios. Y pues s l o los grupos de punk podían llegar a un pub, a un bar, conectar sus amplificadores. Eh, instalar su batería, que por lo general en esos lugares ya estaba una batería permanente ahí para los grupos que iban a tocar, lógicamente. Entonces era una cuestión de conectar los amplificadores, salir, tocar y pues un momento muy interesante para muchas bandas de ese entonces. Vamos a continuar con un grupo que, pues realmente fue muy importante, no es muy conocido. El grupo de un rockero llamado. Sin Tyler, este rockero, bueno, pues este, tuvo este grupo en aquellos años, llamado el grupo Tyler Gang. Y pues vamos a escucharlos a los Tyler Gang en ese entonces, para que ustedes escuchen definitivamente、eh, este, este disco que se llama Jackles, año 1977, y pues era puro pop rock completamente、eh, en ese entonces. Ellos fueron de los grupos importantes en el movimiento de pop rock. Y pues vámonos con este disco, ¿qué les parece? Les vamos a poner de este disco, de, de este rockero, un tema que p、pues, u está e s muy interesante para, para escuchar el día de hoy. y u r i c a n e se llama, es el primer tema de este disco, y ellos son t y l e Gang. v a m o s de escuchar a Ty Lagan. g Definitivamente, bueno, pues este disco es bastante interesante. Año 1977、eh, se llama Yatles. Este disco y pues este tema se llama Hurricane. Vamos a continuar ahora con una banda que, pues, esta agrupación que les vamos a poner se llamaba The Rumor. The Rumor, pues, era la banda de Graham Parker, la que acompañaba a Graham Parker. Músicos realmente muy buenos. En aquel tiempo habían tres bandas importantes en, los 70, en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, que para mí eran grupos fundamentales de un sonido que tenía que ver, por una parte, también con la herencia de artistas como Por ejemplo, como Bob Dylan, Lógico, como podemos mencionar al mismo Jackson Brown también. ¿A q u é más? Y lógicamente algo de Randy Newman también había por momentos en este tipo de bandas, pero este, estos grupos, sobre todo estos artistas, tenían lógicamente en algunos casos, pues este, eran grupos, en otros era un artista con su grupo y en otros, pues también un artista solista con su banda, ¿no? Eh, los tres grupos que estoy hablando son Graham Parker and the Rumor, Es una banda muy importante.、Eh, también, Min Devil、eh, es、pues、otro grupo importante. El grupo de Willy i Devil también, que tenía una super banda que era Min Devil en, en aquellos finales de los 70. Podría mencionar también a Tom Petty and the Heartbreakers, que era otra banda también muy buena en ese tipo de, de sonidos en aquellos finales de los 70. Y lógicamente incluyo también a la banda de Bruce Springsteen y The E Street Band. Esos grupos tenían algo en común, no eran bandas que sonaban muy bien, que tenían、eh, pues, muy buen rock en vivo. Y pues The Rumor era una excelente banda: estaba Bob Andrex en los teclados, Brisley Swartz en la guitarra, Martin Belmont en la guitarra, Andre Bodnar en el bajo y Stephen Golding en la batería. Este quinteto, definitivamente en su momento, sí que se acoplaron excelentemente bien y fue de las mejores bandas que sonaban en, ese, en esa etapa pop rock en Inglaterra. Que estaba pues,、eh, en ese momento pues, muy interesante todo el movimiento con Elvis Costello en The Tractions. Estaba, por ejemplo, d a v e e d m u n d s también, Nick Lowe también en ese entonces, tocando rock en Londres principalmente. Y pues vámonos, ¿qué les parece con un álbum de ellos que se llama Max del año 1977? Estos dos vinilos, estos dos LPs,、eh, los conservamos como parte de, de la historia、eh, de la música, lógicamente,、eh, pop de ese momento, pero que también influyó a la New Wave. Su música también tenía influencias de Redman Blues, de otros estilos, pero era una banda de pop rock también que en su momento. Fue muy buena banda. Grabaron en ese entonces tres álbumes. El primero fue Max, que es el que vamos a escuchar. Y luego vinieron otros dos discos realmente muy buenos. Vámonos ya con Face to Face. Ellos son The Rumor. Estamos aquí en Rutas del Rock en este especial que está dedicado a esas bandas que se dieron en la segunda mitad de los años 70, en el siglo XX, y que, bueno, pues definitivamente tenían buen rock para disfrutar、eh, de una manera algo, algo muy interesante que se dio en ese momento. Actualmente, muchos de los coleccionistas de New Wave, de Power Pop, de sonidos como el, el punk de ese tiempo también. Este, pues valoran mucho estas bandas, y no digamos también a las bandas Mod New, New Wave, por decirlo así, porque fue el Mod Revival, bandas como The Jam también. Entonces, igual se encontraba uno ahí en ese momento a Paul Weller、eh, tocando con The Jam, como se encontraba uno, por ejemplo, a The Records, que era pues, uno de los mejores grupos de power pop en su momento en, en Inglaterra, lógicamente. Pero había muchas bandas muy buenas que tenían magníficos sonidos. Así que vamos a continuar ahora con una agrupación realmente importante en ese, en ese momento. Esta banda británica también era una de las mejores del pop rock. Su música tenía mucha vitalidad en, en su momento. Y pues estamos hablando de The Inmates. The Inmates, pues tienen discos realmente clásicos. El primero de ellos, de 1979, se llama First Offense. Y pues este disco tiene realmente muy buenos temas. Vámonos con un tema muy rock and rollero para darle vitalidad especial. Que también el pop rock y todo este tipo de sonidos tenían mucho rock and roll también. Y había n canciones de medios tiempos también que eran buenísimas dentro de los grupos. Habían canciones que tenían sonidos un poco más, a veces rhythm and blues, en, cierta, en ciertos, ciertos arreglos. Pero esta sí que está bastante rock and rollera de los inmates. Vámonos con Jenny, Jenny, Jenny.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 Acabamos de escuchar a Dean Mates con este tema llamado Jenny, Jenny, Jenny, que es toda una clásica. Esta rola, si ustedes se acuerdan, viene también en un disco muy importante, que ese disco definitivamente pues es uno de, de mis discos favoritos. Y estamos hablando de un disco de los Strike Cats también, que es uno de los discos básicos de todo el movimiento de Rockabilly. Este disco de los Stray Cats también, que les comentamos, donde viene esta, esta gran clásica, es de 1981. Así que, pues, podemos decir que la Que la este, La rola que les pusimos de The Inmates Pues fue antes el cover. ¿no? Los dos covers son buenísimos, porque puedo decir que en Rockabilly el de los Stray Cats es excelente, del 81. Y lógicamente, el, el cover de esta misma canción que hacen Los Inmates en 1979 en Pub Rock, pues suena espectacular. Vamos a continuar ahora con The Records, q u é les parece、eh, que es uno de los grupos importantísimos de todo el movimiento power pop, sobre todo. Una banda británica que grabó algunos de los mejores discos de aquel entonces. Vámonos con un tema que es uno de los mejores de la agrupación británica, Starry Eye, se llama este, este tema. Y pues、eh, yo creo que es uno de los, de los mejores、eh, temas que se dieron de Power Pop en aquel momento en las Islas Británicas. Así que vamos a disfrutar a The Records. Este grupo es uno de los mejores de todo el momento Power Pop internacional de todos los tiempos. Yo se los recomiendo muchísimo. Era uno de mis grupos favoritos en ese momento y he escuchado sus discos muchísimas veces. y Para mí son ídolos, así como, como pueden ser、eh, muchos grupos superestrellas que son muchísimo más famosos que ellos. Este, para muchas personas en el mundo, pues para mí y para muchos conocedores de Power Pop, este es uno de los mejores grupos de Power Pop. Además. Incluso les hicieron un tributo、eh, muy bueno, muy merecido, varias bandas españolas, Hicieron un tributo a The Records de bandas españolas. Así que vámonos ya con el tema: qué mejor que la música hable por sí sola. Starry Eyes es un tema, pues definitivamente de los mejores del power pop británico de ese entonces. Vamos a escuchar. Continuamos en Rutas del Rock. Acabamos de escuchar a The Records. Definitivamente, The Records es una de las bandas más importantes de todo el power pop británico de todos los tiempos. Y pues todos sus discos son recomendables. Ellos no sacaron muchos discos, pero es un grupo que le ha pasado, digamos, como a grupos que sacaron pocos discos en su momento, pero que se han convertido en grupos míticos por. Los coleccionistas, por ejemplo, como New York Dolls, que sacaron un par de discos de, studios, de estudio y que posteriormente han venido b o t l e g s conciertos en vivo, rarezas de los New York Dolls. Igual sucede con D-Records en el Power Pop. En el caso de los New York Dolls, pues era una banda pues proto-punk con Onda Glam en su momento y mucho Rhythm and Blues también en su música, pero una fuerza realmente impresionante en el caso de los New York Dolls en su sonido. Este sonido de The Records, pues lógicamente para mí en su momento era el grupo que mejor heredaba toda la tradición Beatle británica, ¿no? De Liverpool, del Mercy Beat. Ellos, pues lograron un sonido que, pues pocas bandas,、eh, pues lograban en ese, en ese entonces、eh, con esa inspiración Beatle, sin que sonaran. Lo más interesante es que tenían la escuela Beatle, pero no sonaban a The Beatles, sino que lógicamente ellos. Sonaban a The Records. The Records eran The Records. Es, es lo más interesante de una magnífica banda como ellos. Pero sí era la banda que yo recuerdo incluso cuando hacía programas en los 80.、Eh, siempre mencionaba eso. Decía yo que pues ellos eran auténticos alumnos de The Beatles.、Eh, que hacían canciones originales, lógicamente. Y que su música sonaba ya incluso a clásica. De hecho, sus canciones. Pues suenan, suenan muy clásicas la mayoría de sus canciones de The Records. Un grupo consentido para los seguidores de, de todo el mundo del power pop. Además, bueno, algunos de ellos estuvieron en The Corsa l Flyers, otro grupo también que fusionaba música británica、eh, de rock, pop, con algo de country. Y entonces, pues imagínense, ya venían al, algunos de, de los integrantes de The Records. Ya venían tocando por ahí este, Will Birch, era uno de los que estaba precisamente en Corsa Flyers. Así que, pues, fue un momento muy interesante de todos estos artistas en su momento en Inglaterra. Y pues, vamos a, a continuar ahora con otro grupo realmente importantísimo dentro de todo el pop rock. Estamos hablando del grupo Count Bishops. Ellos grabaron un EP magnífico. fue su primer trabajo en 1975. Cuatro canciones en un disquito de 45 revoluciones por minuto. Iban prendidísimos para ese momento y para mucha gente, probablemente que no conozca a estos maestros. Pues lógicamente, ellos para 1975 ya eran auténticos pioneros de todo el movimiento, podemos decir,、eh, punk. Y también por otra parte de todo ese movimiento que ya venía de bandas. Desde aquel entonces, pues de bandas de buen rock, ¿no? Ellos además、eh, fue uno de los grupos que grabaron precisamente con el sello Chiswick Records, un sello muy importante para, para ese momento,、eh, para todos los grupos de p u b rock,、eh, punk, new wave, lógicamente. Entonces, pues imagínense, es un grupo realmente importantísimo. Vamos a escuchar además, pues este trabajo de, de, de、eh, esta, esta canción. Vamos a escuchar una, una clásica que todos ustedes conocen, pero con la, con la energía de este, de este magnífico grupo que fue la inspiración para muchas bandas que vinieron, lógicamente, posteriormente. Además, fueron el primer grupo de la discográfica Chiswick Records, imagínense, en 1975. Entonces, p、pues、u este e s primer EP de cuatro canciones es realmente muy importante para escucharlo. Así que vámonos con los Count Bishops. Y pues este tema que les vamos a presentar, como les dijimos, es Road 66. Una canción versionada por pues, la mayoría de los grandes maestros del rock británico y americano, lógicamente. Vámonos ya con ellos. Y esta versión de Road 66. Ya un ritmo lógicamente, pues muchísimo más acelerado、eh, para ese año 1975 que las otras versiones, que las otras son fenomenales también, y todas las versiones son muy buenas de los grandes grupos. Vámonos, pues. Continuamos aquí en Rutas del Rock y acabamos de escuchar a Count Bishops. Definitivamente, este disco de cuatro canciones de 1975 es uno de los discos más buscados por los coleccionistas de todo el pop rock,、eh, lógicamente británico. Y pues, Road 66 es una de las canciones imprescindibles dentro del mundo del rock and roll, definitivamente. Tenemos el especial de, de hoy、eh, con bandas pop rock, algo de power pop. Algo también de mod, aunque no hemos puesto mod todavía, pero vamos a poner algo también. Lo interesante de estos especiales, más que todo creo, es darle un reconocimiento a este tipo de bandas tan importantes que han sido, en muchos casos, hasta más influyentes también que muchas bandas, a veces que pueden ser muy, muy conocidas porque las escuelas a veces no son tan perceptibles. Eh, para el gran público, y a veces muchos seguidores de rock and roll, pues no necesariamente p u e siguen s a muchas bandas que son muy famosas. En algunos casos, sí, por ejemplo, como The Beatles, como Rolling Stones, como, como The Who, pues hay muchas escuelas y p o d r í a o s citar cientos de bandas consagradas dentro del rock que han sido realmente bandas sumamente grandes. n o Vamos a continuar ahora con Graham Parker. Es i m p o r t a n t í s i m o escuchar a Graham Parker. Vamos a ponerles un disco que es de 1983. Es un disco en vivo, completamente pop rock. El disco se llama Sweet Home Chicago. Lógico, estas canciones p u e son s de, de finales de los 70. Muchas de estas canciones que vienen aquí son u r The n i g h c s Dead, que es una de las clásicas, lógicamente, de Parker. Discovery in Japan también, que es otra de las clásicas, también del 79. ¿Y qué les parece si escuchamos a Graham Parker con d i s c o v e r in g Japan? Un momento también, de, de alguna manera, pues este cantante ha sido uno de los mejores compositores de canciones de todo el pop rock、eh, inglés. Y vámonos con este, este tema en vivo de, es, es, que se llama d i s c o v e r in g Japan. El disco donde viene esta rola se llama Squeezing Out the Sparks del 79, pero en la versión original. Lógicamente, ahora la vamos a escuchar. ♪ <en> vivo. The kids Acabamos de escuchar a Graham Parker en vivo en Chicago. Este disco se llama Sweet Home Chicago, es de 1983. Y lógicamente, pues vienen rolas de esos discos tan importantes como el h a l l i n g Wind de 1975, Heat t r e a t m e n t también de 1976, el Stick to Me también, que es del 77, que es clásico, y también el Squeezing Out the Sparks, que es del 79. Que es、eh, precisamente donde viene la canción que acabamos de escuchar que se llama Discovering Japan. Y pues él es uno de los más importantes maestros del pop rock inglés, lógico. Él fue una influencia para el punk, para la new wave en su momento. Y pues hacía unos discos Graham Parker con unas canciones realmente que son pues de las mejores canciones de todo el rock británico, sin duda. Graham Parker. Ha sido considerado uno de los mejores escritores y comparado muchas veces con los grandes escritores de buenas canciones, con buenos textos, una forma de cantar con muy buen feeling. Y pues en ese momento también nosotros estábamos siempre Pues muy este, cercanos a lo que era la música de, discográficamente hablando, lógico, de, de, ese, de esos sonidos, New Wave, Power Pop. Nos, nos gustaba mucho también escuchar a Ming Deville, que también tenía una voz así particular, Willy Deville, en aquellos finales de los 70 y principios de los 80. Habían artistas muy buenos, bueno, estaba incluso también、eh, el maestro Elvis Costello en The Attractions, que es importante. Y también tendríamos que mencionar a, a Joe Jackson, ¿no? Que s、pues、también Joe Jackson es otro de los. Maestros imprescindibles en este caso también, al igual que Parker dentro del rock británico. Vámonos ahora con algo mod, porque dijimos que íbamos a poner algo, algo new wave, algo power pop, algo mod y algo que más, algo pop, ¿no? En este especial, eran los estilos que se daban en ese momento en Londres, aparte de otros estilos que ya se venían haciendo y que eran excelentes también, como el progresivo, como el folk rock, como por ejemplo. Pues también、eh, estilos de hard rock, de heavy metal. También a finales de los 70 ya se estaba dando la nueva ola del heavy metal británico. Entonces había una gran diversidad. Pero estas bandas eran bandas que sonaban con muy buena actitud al tocar y realmente fueron maestros de los bares londinenses, de los pubs, como dicen ¿no? en, en Londres. Vámonos con Secret Affair, que pues en este caso es una de las mejores bandas mod. De aquel momento, este disco de los londinenses del Mod Revival también tenían algo de power pop, lógicamente,、eh, pero pues sí que eran mods completamente. Este disco se llama Glory Boys, año 1979. Es su primer disco que grabaron ellos, grabaron posteriormente otros dos discos de larga duración. Y pues vámonos con Secret Affair y este tema que les vamos a presentar que lleva el título del álbum. Se llama Glory Voice. Acabamos de escuchar al grupo Secret Affair con este gran tema llamado Glory Boys del año 1979, del disco del mismo título Glory Boys. Es una de las bandas del mod revival más importantes de ese momento. Estamos hablando de Secret Affair,、eh, un grupo realmente de gran calidad, sin duda en, en, ese, en ese entonces. Vamos a seguir ahora con The Corsa Flyers, que definitivamente pues, es una de las bandas importantísimas. En ese momento, ellos fueron un grupo que metían en su música influencias de música de country, rock, y lógico también lo fusionaban con algo de power pop, y fueron maestros también de, dentro del movimiento pop rock de ese entonces. Aquí estaba Will Birch, precisamente en esta banda londinense.、Eh, Will Birch, que posteriormente se,、eh, forma The r e c o r d s otra de las bandas importantísimas. v a m o ー a p o ー e r l e s un t e m フ d イヤー e c o r のファ l ヤーの前で、私のフ e イヤーの a で、私のファイヤーの前で、私のファイヤーのーのイヤイヤ Around for hope n wide Long for us to carry on, then I think it's time to say goodbye. De escuchar a Corsa Flyers con este tema llamado Girlfriend, Kind a Guy, y pues una banda realmente importantísima dentro del pop rock. Vamos a seguir ahora, ¿qué les parece con Wilco Johnson? Wilco Johnson, pues este maestro, definitivamente, p u es es de los más importantes también de ese momento. Guitarrista, compositor británico, que pues además fue el miembro fundador de Dr. Philgood, la banda de pop rock y rhythm and blues. Vamos a escuchar un disco realmente interesante de, de Wilco Johnson, porque es interesante escuchar a estos maestros que, sobre todo, no están pues, con mucha presencia en las radios de, de nuestro planeta, no solamente de nuestro país. Entonces, siempre es importante revalorar el rock and roll que se ha hecho en diferentes décadas. Y pues, Wilco Johnson es uno de esos maestros. Vamos a ponerles un disco. De 1978, editado por Virgin Records, se llama Wilco Johnson's Solid Sanders. Les vamos a poner de este disco, pues hay varios temas realmente muy buenos en el disco, pero vamos a elegir un tema que se llama Walking on the Edge. Este es llamado Walking on the Edge. Acabamos de escuchar al gran maestro Wilco Johnson con este tema llamado Walking in the Age. Vamos a seguir con otro gran maestro de ese entonces. Estamos hablando de Bran Tchaikovsky. Bran Tchaikovsky grabó algunos discos que se convirtieron pues, en discos muy importantes dentro de todo ese sonido、eh, de esa segunda mitad de los años 70. Él tocaba en una banda que se llamaba D-Motors, ¿se acuerdan de D-Motors? Pues una muy buena banda también, pre-new pre wave, pre-punk también, estaban en un muy buen nivel, metían rock and roll y metían. s e r a una banda también un poco pop, ¿no? por decirlo así, no era una No e r agrupación una a del todo ajena a esos estilos emergentes que se daban en Londres principalmente en las principales ciudades británicas de ese momento. Vamos a poner su primer disco de Brian Tchaikovsky, este maestro de Lincolnshire en Inglaterra. Vamos a escucharlo con este disco que se llama Strange Men. Change Men, Vamos a ponerles este trabajo de 1979. La rola se llama t o r o n Delight. Continuamos en Rutas del Rock y acabamos de escuchar a Bran Tchaikovsky con este tema que se llama Tone of Delight. Definitivamente, todo un maestro de ese entonces en ese tipo de power pop. Podemos decir que hacía Bran Tchaikovsky con algo de New Wave en ese momento. Vamos a seguir con una de las bandas que fue del Revival Beat, lógicamente. Dentro del Revival Beat, pues hubo i e r n muchas bandas de power pop, como se le dio a llamar en ese entonces. A las bandas de New Wave que tenían esa influencia beat, pues hubo i e r n grupos、eh, muy importantes, tanto en Estados Unidos como en, en Inglaterra, lógicamente. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba The Beat、eh, con su primer disco, el grupo de Paul Collins, que era buenísimo ese disco. Estaba también Dinak con el Get Dinak en 1979, que es excelente también el disco. De Dinak y también The Romantics con su primer disco de 1979. Por ahí estaban también bandas como Twenty Twenty, como The Plain Souls, geniales agrupaciones también de esa revival. Y pues en Inglaterra ya mencionamos que estaban The Records, que、pues、eran, para mi gusto eran los mejores、eh, británicos de ese revival beat del Power Pop, pero también estaban The Pleasers, que también esta magnífica agrupación, pues. Tenía muy buenos discos y en su momento, pues grabaron algunos, algunos discos de 7 pulgadas, discos que se editaron、eh, sencillos, lógicamente. El primero de 1977 es un EP para Arista Records de los Pleasers.、Eh, trae tres temas y les vamos a poner el primer tema que se llama You Keep On Telling Me Lies. Y son The Pleasers, una de las bandas importantísimas. En el Hop and Anchor, en ese club que pues, es uno de los pubs importantes dentro de la historia del rock lominense, lógicamente. Incluso en el disco del Hop and Anchor vienen los Pleasers, The Pleasers, tocando en vivo. Pero vamos a escuchar este, este EP de tres canciones. Bueno, la primera canción que ya les presentamos: You Keep On Tell Me Lies. You keep on telling me stories, you keep on telling me lies, you keep on painting me pictures, but I can see it in your eyes. But when you jump, jump, swang around, I bet you thought you looked so good. The way you're rocking and a popping around, just like a young girl should. You keep on stories keep telling me、stories. v a m o De escuchar a t h e p Leasers con este tema que se llama you Keep, on Telling Me. Repito, you Keep On Telling Me Lies, y definitivamente, bueno, pues otra banda importante en ese periodo en Londres, Inglaterra. Vamos a seguir ahora, ya que estamos escuchando a maestros también, pues con uno de los artistas británicos, pues más, podemos decir, más creativos dentro de la música. De muy diferentes estilos, porque pues él fue representante de la New Wave en su momento, pero pues a través de su historia, el maestro Joe Jackson pues ha experimentado y fusionado con muchos estilos de música. En aquellos momentos, pues él era uno de los mejores artistas de New Wave. Recordemos muchas canciones, por ejemplo, de Luke Sharp o del I'm the Man o del Beat Crazy, ¿no? El Look Sharp es un disco realmente básico, un disco pues, donde vienen canciones que se han convertido en rolas pues, legendarias. Y aquí pues, hay incluso temas que son, son clásicos. Incluso este, por ahí hubo una compilación, seguramente a la banda que le tocó la, la época New Web de aquellos finales de los 70. ¿Se acuerdan de un disco muy importante para nosotros que se llama Propaganda? Donde aparecía Mao tocando así en una pintura, en una explanada, lógicamente, tocando rock and roll.、Eh, pues ahí venía Joe Jackson también, venía The Police en vivo, unos temas muy raros de,、eh, en vivo de, de Police en ese disco. Y pues vamos a escuchar el Luke Sharp, que es el primer disco de Joe Jackson, es todo un discazo, realizado en 1979. Fue un disco pues, que salió en, prácticamente el 5 de enero del 79 en, en el Reino Unido y para abril ya estaba del 79, estaba en Estados Unidos. Vámonos con uno de los temas más prendidos de este disco, se llama Throw It Away y él es el maestro Joe Jackson. A Joe Jackson con Troy the Way, este tema realmente prendido de aquel disco llamado Look Sharp. Vamos a seguir ahora, estamos en este especial de bandas británicas de esa segunda mitad de los 70 principalmente. Y bueno, pues otro grupo muy bueno en Londres en ese entonces era The j a s un grupo bueno que incluso firmaron. Para el sello importante discográfico internacional Island Records, que tenía una muy buena distribución a nivel internacional, porque incluso este disco de 1980 se editó en, en todo el mundo, incluso aquí en nuestro país. El disco se llama Evening Standards, y pues aquí vienen realmente muy buenos temas. En este disco estaba Nick Watkinson en la voz. John Alder estaba en la guitarra y en los coros, Steve Prudence en el bajo, Alex Bale era el baterista de la agrupación. Vamos a escucharlos、eh, con un tema de este disco que es clásico, y el tema que hemos elegido hoy es uno que no hemos puesto seguramente, que se llama Desert Island Discs. Ese h a t Jacks con es t tema e q Desert Island, Desert Island、pues, un e se Desert s llama l a i d Discs! d i i e f n tema i v a m n un t t e pues e muy bueno del Evening Standards, el disco de 1980, y p u es es un disco clásico de todo ese movimiento, digamos, podemos decir, New Wave, Power Pop de, de Londres en ese entonces. Ya que estamos en la onda de los grupos este, londinenses, pues vamos a seguir con uno de los mejores. Estamos hablando de The Only Ones. The Only Ones en 1978 tenían su primer disco, una banda pues relacionada, lógico, con el punk rock, con el power pop y con la new wave. En esta banda estaba Peter p a r r e t t uno de los importantes、eh, músicos de ese entonces. Y pues también ellos participan en el disco doble en vivo. En el Hop and Anchor, uno de los pubs más importantes donde tocaban muchas de las bandas eh, eh, destacadas de ese entonces en Londres. Y pues vamos a escuchar de este disco que es el primero de ellos. Vamos a ponerles、eh, un tema que se llama City of Phone y es de 1978, una producción del propio grupo con Robert Ash. Y pues vámonos ya con. Con The Only Ones. Es una de las bandas imprescindibles de ese periodo. Sin embargo, muchas de estas bandas, como pueden ustedes、eh, apreciar, no son las más famosas y son realmente tan importantes como las que se volvieron famosas. Música Vamos a escuchar a The Only Ones con Sirio Phone. Vamos a continuar ahora con una banda también de Mod Revival. Estamos hablando de Merton Carpas. Esta banda realmente también fue importante en 1979. También grabaron un disco bastante interesante en ese año. Y este disco pues es uno de los más importantes del Revival Mod. En ese momento fue grabado por el sello discográfico Beggars Banquet. Y este, es un disco que se llama Face Indie Crowd. Es muy importante este trabajo también en el Moore Revival. Y también estaba en esta banda Mick Talbot. que Mick Talbot posteriormente fue、eh, integrante también del dúo t h e Style c o u n c i l junto con Paul Weller. Un dato interesante para conocer porque Paul Weller. Pues era uno de los, es uno de los maestros del, del mod revival en aquellos finales de los 70 con The Jam, ¿no? Y pues este, estaba en The Jam y pues Mick Talbot, pues era、eh, también un, un músico integrante también de otra banda importante del revival mod, que era precisamente d h e Merton Parkas, precisamente. Así que vamos a escuchar a The Merton Parkas con el tema que da título al álbum, se llama Facing the Crowd y pues. Es año 1979, Puro Mod Revival en ese momento en Inglaterra. Vamos a escuchar. A m o s a Dimerton Carpas con Facing the Growth, este disco se llama Igual, del año 1979. Ya nos vamos a despedir, amigos. Esperamos que ustedes hayan disfrutado nuestro especial de estas bandas británicas de la segunda mitad de los años 70 y que pues, pusimos algo también de Parker, de Graham Parker de 1983. Pero, pues, esas canciones fueron realizadas en sus versiones originales también en los 70. Tenemos los discos, todos los discos de Graham Parker de los 70, lógicamente, incluso hasta los discos en vivo raros, los tenemos, el doble también. Pero quisimos poner algo diferente también dentro de la música,、eh, de las versiones en vivo de Parker en Chicago, ¿no? En el 83. Pero como pueden apreciar, la mayoría del material, pues, sí, está fechado en esa segunda mitad de los 70. Y es música hecha en esa segunda mitad de los 70. Entonces, nos vamos a despedir con The m o t o r s、eh, pues、una de las mejores bandas, definitivamente, donde estuvo también Bran Tchaikovsky, que ya escuchamos aquí en el especial. Una de las mejores bandas de power pop y de pop rock en ese momento también en Londres. Y、eh, recuerden, amigos, que estamos、eh, su programa Rutas del Rock está lunes, miércoles y viernes, de 7 de la noche a 9.15 de la noche. Por Suprema Radio en Suprema 91 FM de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, completamente en vivo los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9.15. La página para que nos escuchen es www.supremaradio.com. Y estamos los lunes en vivo de 9 a 11 de la mañana por Conexión Rock.mx, la radio de internet de la Ciudad de México. Así que, pues, también hay una retransmisión de, del programa de lunes, el día sábado. De 5 a 7 de la tarde, para los que no puedan escuchar el lunes, lo pueden escuchar el programa el sábado de 5 a 7. Tienen esas dos alternativas para escucharnos y les agradecemos mucho que nos reciban en sus hogares, en sus oficinas, en sus equipos portátiles para escucharnos aquí en su programa Rutas del Rock. Yo soy Daniel Trejo Sirveña y mi correo electrónico es rutasdelrock.com arroba hotmail y nos despedimos con el disco. A p r o e d by The Motors de 1978. Este tema se llama Breadless y son los Motors, otra banda importantísima en ese momento histórico en Inglaterra, exactamente en Londres, Inglaterra. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima emisión de Rutas del Rock. Hogar es un espacio en la radio que su principal misión es brindarles propuestas musicales atractivas dentro de las rutas del rock.